Ah, música para nuestros oídos. ¿Cuál es el blog que nos recomiendas esta semana, Ana? Bueno, pues es un blog que bueno, se llama Mi Subida al Everest y su autora es Ana Belén Ramón Ruiz. En él, Ana Belén trata de contar su experiencia como superviviente del cáncer y su proceso para someterse a un autotrasplante de médula, pero siempre pues, con un poquito de sentido del humor y tratando, tratando de ver el lado bueno de las cosas. En definitiva, se trata de un diario de superación desde el punto de vista del optimismo con el que pretende ayudar a otras personas que están. pasando por una situación similar. Ana Belén Ramón Ruiz, autora del blog Mi Subida al Everest. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo te encuentras, Ana Belén? Muy bien, estoy muy bien. Ahora, hace dos meses de la última sesión de quimio... ...y estoy recuperándome en casa. He cogido fuerzas para afrontar el, el autotrasplante... ...que es lo próximo que a lo que me voy a someter. ¿Y siempre con optimismo? Siempre. Eso que no falte. ¿Qué cuentas en tu blog, Ana Belén? Pues eh, yo cuento mi forma de ver la vida, pues siempre desde el punto de vista de, de una mujer de 30 años que desafortunadamente ha tenido que a, en, enfrentarse tres veces al linfoma y pues como hemos dicho antes, siempre intento darle un punto de vista positivo y con mucho sentido del humor para, para enseñarle a los demás que aunque estemos en esta situación, puede. Eh, hablas del Everest, eh, claro, la subida es dura, eh, pero por lo menos estás afrontando un reto y vas ganando meta a meta, eh, o metro a metro en ese objetivo que es llegar a la cima. Pero, ¿y en los momentos de caimiento qué es lo que aconsejas a la gente, Ana Belén? Pues les aconsejo que, que vean que es una realidad y que se, eh, se puede vivir con ello, porque... porque... Te tienes que apoyar en todo lo que tienes alrededor, en tu familia, en tus amigos. Mucha gente quiere eh, pasarlo solo, pero mi consejo es que cuanto más, apo más apoyo reciba, más fácil será para ellos. Porque eh, si tienes una actitud positiva... Siempre el camino hacia la cima, en mi caso, que es una metáfora de la curación, pues puede ser más corte y más satisfactorio. Eres finalista de unos premios a blogueros. Te han elegido entre casi 7.000 blogueros sí. participantes, pero creo que el día de la Gala de Madrid, el 24 de abril, tú no vas a poder asistir porque estarás precisamente ingresada en ese proceso de trasplante del que nos hablabas, ¿no? Sí, eso... Bueno, creo que va a ser así. Quizás sí tendría que estar ya ingresada, pero... He tenido un pequeño contratiempo con las defensas y van a esperar una semanita más para ingresarme para que luego la recuperación se pueda se pueda hacer más rápido. Pero para el 24 supongo que estaré ya ingresada, pero intentaré mandar un buen representante, en este caso mi marido y, y, a, y alguien que le quiera acompañar. Ahora que hablas de tu marido, Ana Belén, eh, cuéntanos, ¿cómo surgió la, la idea? Eh, la idea surgió el primer día que, que ingresé eh, para el tratamiento porque... Por las redes anteriores pues había muchos mensajes por WhatsApp, por Facebook, llamadas telefónicas y eso para un enfermo llega a crearte un poco de, de ansiedad tener que contestarle a todo el mundo. Entonces se nos ocurrió crear un blog para informar en un principio a nuestros amigos y nuestra familia, pues de nuestro de mi estado de vida. Pero con esto de las redes sociales, Facebook, Twitter, pues mmm, prima lo comparte tu amiga, lo comparte la amiga de comparte una compañía de trabajo y al final Hemos llegado a tener en estos momentos 120 mil visitas y, y recibo mensajes de muchísima gente desconocida desde Argentina, desde Francia, desde todos los países y, y bueno, desde España, desde muchos hospitales que hay gente en misma situación. ¿Cuántos años has dicho que tenías, Ana Belén? ¿37? Tengo 36. Eh, ¿36? Sí. Como tenemos casi la misma edad, yo un, un poquito mayor, eh, te digo una cosa. Si en esta subida al Everest necesitas un serpa, alguien que te lleve la mochila, la bolsa o que te haga compañía, puedes contar con nosotros para lo que sea. Pues muchas gracias. Nos mantenemos en contacto con esto de las redes sociales. Aunque estés eh, ingresada en una habitación de aislamiento, pues, puedes estar como si estuvieras con tu... Como tengas un grupo de WhatsApp... Es como si estuvieras en la calle o tomándote un café o qué cosa, esa es la ventaja. Oye, yo más que de las redes sociales soy de la antigua usanza, si te pe... dejan tener el teléfono, nos hablamos, ¿eh? Sí. Pues oye, en vez del WhatsApp nos vamos hablando y nos vas contando cómo va esa subida al Everest, que ya Estoy verás encantada. cómo es, es pan comido para ti, Ana Belén. Pues sí, esperemos que esta sea ya la definitiva y que cuando termine todo esto me pueda olvidar y seguir haciendo mi vida normal de mujer trabajadora y... Y, y tener mi matrimonio feliz y no tener que estar preocupándome siempre del médico, del hospital, de la cita, etcétera, que ya tengo ganas de descansar. Nosotros no nos vamos a olvidar de ti, Belén. Un besazo muy fuerte y mucha fuerza. Vale, muchas gracias. Un beso, un saludo a todos los oyentes. Daniel Rodríguez Herrera, hasta la semana que viene, amigo. Hasta la semana que viene. Da gusto escuchar a gente con esta fuerza, esta vitalidad, este ánimo y este optimismo y además que ves que cuando tú te estás quejando de otras cosas y ves que hay gente que está subiendo realmente al Everest... Y en vez de quejarse, lo que hace es animar al resto, pues oye, doctor Sabadell, que, que así, <risa> bien, que así hay bien. que ser. Nuestro editor de ciencia de la revista muy interesante. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Y ahora, como es viernes, nos vamos a ir de fin de semana. Por fin es viernes.